La pregunta que yo le hacía a Marta en torno a la posibilidad de crear virus para desparramarlos a la población, porque ya tengo el remedio, de algún modo está reflejada en esta canción. Dale play, operador, nomás. Había una vez un bru un brujito que Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó no todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna con la vacuna luna luna luna la vaca de Bulubú no podía decir ni muu El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció, pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gunlubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. En Gulubu, se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor y saben lo que pasó. se marchó el doctor manejando el cuadrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó y Lo que no especifica Mariana Walsh acá sí. es si existe relación entre el brujito de Gulubú y en el doctor que llegó manejando el cuatrimotor. Sí. Porque en apariencia el brujito de Gulubú es esa especie de señor malo que nos desparrama el virus y llega el doctor a salvarnos. Ahora bien, hay relación ahí, hay componenda entre el doctor... que llega en su cuatrimotor, bien, es un, es un cuatrimotor que está auspiciado para algún laboratorio, me pregunto nah, yo. Usted está así como muy eh, ¿Me yo? Eh, muy perseguido, me parece, con la cuestión de la prisión conspirativa. No, no, digo, porque está bien. Uno aparece, claro, el doctor sí. con su cuatrimotor, vino, hizo su desarrollo científico, claro. su investigación, generó la vacuna para poder, justamente Remediar aquellos desastres que había propiciado el Brujito de Gulubú. Sí, sí, sí. María Elena no habla de visitador médico acá No, ah, no, el falta ¿verdad? el visitador médico eh, Que es el que reparte un poco calle, ¿no? Claro, <risa> sí, sí, muchos y, y por otra parte, la vacuna, ¿cómo es el nombre de la vacuna? La que vacuna la me... Luna Luna Lu Luna Luna Lu, que sí. no sabemos muy bien eh, cuál es su procedencia, qué claro, cura A lo mejor es un genérico Claro. A lo mejor es un genérico y está bien bueno y ya está liberada la patente, sí, lo sí. sabemos pero hay ahí hay, hay una serie de relaciones que no quedan claras eh, en, la, en la canción Lo que es la ciencia El programa científico, artístico, estético es probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio De Radio Universidad eh, Yo le había hablado al principio del programa que había hecho una selección, un recorte, una búsqueda en torno a cómo los mexicanos sí. reflejaron musicalmente el virus de la influenza. Hicieron la canciones. Medicina, todo tipo de canciones, todo tipo de ritmos, reguetones, eh, rapes, cumbias. Eh, tecnos, cumbias, de, de todo. Sí. De todo, gente que, ya le digo... tenía una visión muy crítica, fundamentalmente, del gobierno. Ajá. Vio que no hay un sector vasto de la población que no lo quiera el presidente mexicano, entonces eh, aprovecharon esta coyuntura para fustigarlo. Mm. Eh, he aquí una especie de selección, Un compilado, no, un dice compilado. usted Un popurrí, como un, se decía en otras eh, épocas Un popurrí bailable de la gripe sí, porcina Gracias eh, por el popurrí bailable Y a continuación del popurrí sí. Ya que estamos en expresiones artísticas Después de bailar, siéntese y mire la peli Porque viene la segunda parte de lo de Arteaga Esa es la historia de un marrano Que llegó a nuestra ciudad Nos contagió de una gripe Que nos vino a fregar Esta es la historia de una enfermedad Que se presentó en el Distrito Federal Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó El primer marrano que a todos nos chingó viendo las noticias en la casa de mi tía Cuando me dicen que no puedo salir me puedo morir A mí me vale madre, yo con el ceros a los Ay, ay, ay Ponte tu tapa boca, mami, y los guantecitos Ponte tu tapa boca, mami, y los guantecitos ¿Por qué? Porque ya llegó la gripe del marranito. Ponte tu tapa boca, mami, y los guantecitos Es la noticia del día La influenza ya llegó Compran todos medicina Pa' enfrentar al batallón Ya mejor que te dé un sida Un cancer o comezón Hoy más vale ser suicida Con taquitos de pastor Porque dicen que es la gripa perfecta Porque dicen que es la gripa perfecta Rap, rap, rap Es el rap de la Es el rap de la Llegó el que tiene todo Todos se van a morir de la influenza, no va ni uno vivo, ni uno vivo va a Se ha formado un gran berrinche, porque todo el mundo está con esa maldita gripe. La gente ya anda espantada, y es por culpa del gobierno, aquí nos de la chingada, por ahí nos traigan creyendo en el virus de la influenza. que para variar no es cierto en todos los noticieros dicen que son más y más solo nos meten el miedo nadie sabe la verdad la fiebre del marrano está por comenzar el la del marrano la comanda por delante ya compadre por detrás en la gripa del marrano vaya eso es La influenza de México para el mundo entero. Bueno, es Arsenio Alfieri, el encargado del desarrollo de esta investigación, de eh, dirigir un poco la investigación científica que hoy nos presentó Elena Gasparri. Eh, muchas gracias, Elena. Y bueno, seguimos en el programa, en lo Que es la ciencia. Sí, no, no, no. ¿Qué tal? Yo quería interrumpir, Eva. Mejor dicho, irrumpir eh, en sí. este momento porque eh, hay algo de lo que de lo que no habla Alfieri. ¿De qué no habla? De Al menos no lo plantea... Tal vez no esté dentro de su horizonte investigativo. Mm. Pero, pero... Eh, la música, ¿no? A través de David y Tatiana. Un dúo que, bueno... Ha hecho composiciones justamente para alertar a la población. De ¿Usted dice que son una... contratados por el Ministerio de Salud de algún lugar? Prevención. Están hablando de una enfermedad que probablemente se vaya a venir... ¿Qué es la gripe de borrica? Esperemos que al burro lo puedan curar, porque si no, el burro ya veo que pica un humano. No pica el burro, en todo caso lo muerde o lo, lo, lo sale corriendo le respira al lado, pero ¿cómo? O, bueno, no bueno, sé. Pero no, no, lo, no lo pica. El, el que pica que es el mosquito, la araña. Esperemos que en caso. No, la araña también muerde. Esperemos que en pica. caso pica. de que. De que el, el, el burro le respire al lado Lo haga con un barbijo puesto sí, Porque sí. si no, ya le digo Que no ande tosiendo Gripe ahí. aviar, gripe porcina lo que, se, lo que se viene Es la gripe es, del burro Es la gripe borrica Sí. la gripe borrica, así que yo alerto esto, y en todo caso, usted eh, Tati, planteeselo. Suena a, mejor borrica que del burro. Sí, la gripe borrica puede ser, puede tener más eh, digamos así como más, más presencia mediática. Ah, más efecto, claro, imagínense cómo impacta la gripe borrica en la población. El lunes le digo al Fieri que empiecen a trabajar este tema porque es fundamental. Totalmente. Yo después le voy a hacer un, un comentario de un correo que recibimos de la Asociación Protectora de Animales, de algún modo en respuesta a lo que planteaba el doctor Montero al principio del programa donde bueno una integrante de, de la asociación productora de animales nos decía que era demasiado alarmista la visión de Montero si bien tenía eh, cierta digamos era veraz pero que demasiado alarmista y nos hacía una especie de descargo que después vamos a estar a estar comentándole sobre el sobre el final final del programa lo que sí también se ha hablado de medicamentos huérfanos Sí. Ese fue otro de los temas que tuvimos nosotros, medicamentos huérfanos. Es decir, los medicamentos que curan determinadas enfermedades que la industria farmacéutica no investiga. Es decir, podemos hablar también de enfermedades huérfanas, pero enfermedades huérfanas por parte de la farmacología No así, no así, <risa> por el arte. No así ah, por el arte. Ah, claro, que el arte se ocupa de esa El enfermedad. arte sí se ocupa. La música no deja huérfanas a las enfermedades. Enfermedades adoptivas pueden ser. Por el arte, el arte las adopta. Puede ser, puede tomarse así. Yo le voy a hacer un pequeño ranking de enfermedades de las cuales... ...no se ocupó la industria farmacéutica quizás... ...en algunos casos sí... ...pero sí se ha ocupado la música... ...vamos primero... ...Sarampión... ...Sarampión le dio... ...a quien a mi novia antes de ayer... ...Sarampión le dio... ...a quien a mi novia antes de ayer... ...la fui a buscar... ...para el con el Bravo a bailar... ...mi suegra salió... ...y me dijo esta enferma señor... No puede, que viene, que tiene, que tiene También la música se ha ocupado de la rubeola La rubeola, hombre, la rubéola, hombre. Va, Vamos bailando, vamos gozando Estos pasabrosos chingados También la música se ha ocupado De los efectos que causa la viruela Por Sevilla corre y vuela Y hubo también algunos que a partir de la música techno se inspiraron en la hepatitis B. Así se llamaba el tema Ay, que sí. acabamos de escuchar en un fragmento, Mira hepatitis que... B, y así se llama el que viene a continuación, tuberculosis. Por último, el primer puesto, marcha del dengue. Cierre. Sí, Esto es para que usted vea que si la industria deja fuera algunas enfermedades, la música las toma y se encarga de ellas. Eh, me dieron ganas de seguir bailando La Marcha del Dengue. No tiene otro fragmento. O me presta el disco, ¿eh? Yo después le presto el disco ah, de La bueno. Marcha del Viene Dengue. Viene con un off de regalo. Al mismo tiempo un off para toda la familia. Sí, señor.